Y ahora recibimos a Plinio como cada miércoles desde Brasil. Plinio, buen día. Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Antes de meternos en, en, de lleno en los temas que nos planteas, no sé si llegó por allí también estos temporales que hemos tenido, cómo, cómo vivió Brasil, que es un territorio muy amplio, entendemos, por supuesto, pero bueno, cómo ha vivido estas, estos, estas inclemencias del tiempo. Mira, yo ayer vi la, la meteorología en la televisión y había predicción de fuertes temporales en Rio Grande do Sul sí. y Santa Catarina, con posibilidad de inundaciones caóticas en oh. Porto Alegre. Pero por mientras todavía no sabemos cómo será el pro, cómo fue no cómo cómo será el claro. problema. Pero sí hay predicción de fuertes lluvias en el sur. Bueno, estamos en esta eh, semana eh, que pasó en un nuevo aniversario del golpe de Estado en Brasil. Eh, ¿Vos hablás de, de qué eh, destaca el silencio que hubo en torno a esta fecha? Sí, Emiliano, porque nosotros tenemos las noticias que se ven y las noticias que no se ven, ¿no? Pero que también es una cosa importante resaltar, ¿no? El golpe del, de 64 es conmemorado en Brasil el día 31 de marzo, y no en el día efectivo del golpe, que fue el 1 de, de abril, que aquí en Brasil llamamos el día de la mentira, porque el golpe se llamó de una revolución, y en realidad era una contrarrevolución burguesa, que consolidó el Estado burgués como un Estado que tiene dos características que se mantienen. la segregación social y la dependencia externa. Digo esto para hacer una introducción y decir la importancia que tiene el golpe. Bueno, normalmente estas fechas, 31 de marzo y 1 de abril, son fechas de mucha controversia, porque los defensores del golpe, principalmente los militares, aprovechan para hacer conclamas y para no elogiar el golpe. y lo, los críticos entre los cuales hasta el año de este año el pt es un momento de crítica de recordar los los caídos y de sobre todo recordar el significado del golpe que todavía no fue superado porque tuvimos una, una redemocratización pero no un cambio en las estructuras del estado bueno Entonces, siempre la fecha del golpe es una fecha de controversia. Bueno, en el 2026 esto no ocurrió, porque los militares quedaron callados, y yo creo que esto tiene a ver con el pacto que hay, no, de que los militares sean más discretos en sus conspiraciones, desde el, la tentativa de golpe de Bolsonaro, pero... La novedad mayor es ninguna palabra del gobierno Lula. El año pasado el gobierno Lula ya había tenido, digamos, dificultad de, de, de enfrentar el día del golpe. no Algunos ministros hicieron declaraciones, pero Lula se quedó calladito. Pero este año el orden unida prevaleció y no hubo ninguna declaración ni del gobierno ni del PT en relación al golpe de 64 lo que da bien la muestra de la el, el gran rebajamiento ideológico que tiene el PT y que se y que tiene el gobierno Lula esta es una noticia que yo creo que es importante porque es una estrategia de avestruz no de hacer como si no hubiera pasado nada en el primer de abril de 1964 pero este es un problema que es, Está, está latente y que tendremos que enfrentarlo de manera más directa en algún momento en el futuro Plinio, otro tema que nos planteas eh, la, la ofensiva sionista que hay sobre las instituciones brasileñas, ¿de qué se trata? Esta es una noticia interesante ¿no? esta semana tuvimos dos iniciativas de los sionistas aquí en Brasil la primera es una uh, un seminario que está siendo patrocinado por el Marachi, que es la chancelería no uh -huh. brasileña eh, en colaboración con organizaciones abiertamente sionistas como la confederación israelita de, de, de brasil que es una defensora muy muy permanente del estado de israel bueno el día 16 de abril es el día del, eh, del recuerdo del holocausto ¿no? eh, entonces estos están preparando un seminario que fue organizado por el Itamarachí por el Ministerio de Derechos Humanos de Lula por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Lula, o sea, mm. es una una iniciativa del gobierno Bueno, y estos eh, están para discutir lo que es antisemitismo pero en esta discusión incorporan las referencias de esta organización que se llama Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto que es una alianza del Estado, no organizada patrocinada por el Estado de Israel que define cualquier crítica al Estado de Israel como antisemitismo entonces es una maniobra ¿no? silenciosa, capciosa para criminalizar cualquier lucha en solidaridad con los palestinos ¿no? esta es una primera iniciativa que se combina con una otra que es la iniciativa de la diputada Tabata Amaral que es del partido que se llama Partido Socialista Brasileño pero no tiene ya nada de socialista ¿eh? de hacer un proyecto de ley que criminaliza la crítica al Estado de Israel. O sea, que transforma esta definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, ¿no? que critica, que, que, que condena o que clasifica la crítica al Estado de Israel como antisemitismo, transformar esto en ley. Lo más uh, preocupante... y que esta ley tiene el apoyo de gente del PT claro. ¿no? junta, desde el bolsonarismo más extremado, que siempre se abrazan con el, con el Estado de Israel, con el PT. Entonces esto es una noticia importante pa primero para ver que el Estado de, de Israel toma iniciativas para defenderse de la, de la crítica y de la, de la condena popular generalizada por el genocidio ...de los palestinos, pero también demuestra la hipocresía del gobierno Lula. Porque en la retórica pública, Lula y el gobierno Lula es contra el genocidio. Pero en los hechos concretos, no solo de comercio, porque Brasil sigue exportando mucho petróleo uh -huh. para, para Israel, pero también en la vida interna se toman iniciativas que en la práctica... Sancionan el genocidio de Israel. sí. En, en Uruguay también hay una, una un vínculo desde hace varios años con esta Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. También, ahora que lo mencionabas, eh, recordábamos eso. Eh, otro tema que nos planteas, Plinio. Eh, esto de la ventana partidaria, que es algo bastante particular, al menos para a, acá en, para nosotros nos suena particular. que tiene que ver con un periodo establecido de tiempo en el que los legisladores se pueden cambiar de partido. Exactamente. no. Entonces, hay, hay la legislación partidaria brasileña, sí. en esta forma, dice que quieren reforzar los partidos ¿no? uh -huh. y crear partidos que tengan doctrinas. Pero la ley abre una brecha que es un periodo ¿no? donde se, los, los diputados pueden cambiar de partidos entonces la fidelidad partidaria dura durante un tiempo y después cuando ya va terminando el mandato hay un periodo que nosotros llamamos de ventana partidaria donde los diputados pueden cambiar de partido sin ningún tipo de, eh, de restricción ¿Y bueno, esto, esto ocurre claro. siempre cerca de las elecciones? Es un poquito, sí Eh, claro. la fidelidad partidaria dura más o menos tres años y medio y un poquito antes de la renovación del parlamento se abre este momento de, de, de, de re, digamos de reorganización de los intereses parlamentarios bueno, y esto es una cosa importante aquí, para que tengas una idea, nosotros tenemos 513 diputados sí. bueno, 120 cambiaron de partido o sea, no es un Poca gente, mucha gente. Y estos cambios son interesantes para ver un poco la, la, la sensación de los diputados sobre para dónde va a uh, llevar el viento, ¿no? ¿En qué sentido va el viento? Porque los diputados quieren siempre estar en los partidos que van a ganar. Bueno, en esta uh, ventana partidaria, el partido que más ganó es el partido de Bolsonaro. Lo que se nota claramente es una, un deslocamiento de la gente que no, yo llamo del centrón, los mm. fisiológicos. Los fisiológicos del derecha no, caminan para la fisiología de extrema derecha. Entonces, el partido de Bolsonaro, que tenía 86 diputados y era el mayor partido, ganó 15 diputados. Y ahora es con mucha ventaja... el mayor partido de derecha, ¿no? ¿Y de dónde salieron estos diputados? Básicamente, del, digamos, de la derecha menos autoritaria. Entonces, esto muestra un poco, refuerza, lo que ya discutimos aquí, que es la, la ofensiva de la ultraderecha, política, electoral e ideológica. O sea, eh, los el partido de Bolsonaro es ahora el gran partido ¿no? los demás partidos quedaron digamos, más o menos igual el PT quedó, perdió un diputado, mm. pero eh, el partido del PDT, que era de Brizola, que es un partido que después quedó con Ciro Gómez entró en una crisis brutal y de 16 diputados cayó para 6 o sea, están casi en extinción Entonces esta es una noticia importante para que para tener la sensibilidad de para dónde van los vientos políticos aquí en Brasil. Otro de los eh, aspectos que nos planteas y que no sé si tiene que ver también con, con estos cambios en el Parlamento, la reina de la motosierra que se cambió se fil, se afilió al PT. Sí está sí, sí, tiene sí a ver con con estas. ventanas de, de cambio sí. ¿no? la, la reina de la motosierra que es una lideranza de los de los latifundiarios brasileños que se llama Cacha Abreu fue ex ministra de la agricultura de Dilma Josef en una alianza con la derecha ¿no? dentro de esta idea de gobiernos de, de frente amplia esta señora es una señora muy una política importante aquí de la derecha brasileña Fue presidenta de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, la CNA, uh -huh. que es un importante, digamos, una importante trinchera de los latifundiarios brasileños. ¿no? Es una mujer riquísima y es un, un, una, un clan político, no. Su hijo, que se llama Ir, Irarrá Abreu, es senador de la República, no. un hombre muy controvertido no tiene un proceso por violación de una joven de 22 años ¿no? y tiene un premio de el diputado que más deflorestó en el 2018 o sea es una gente dura del agronegocio y de la que fundió. bueno esta señora entró ahora formalmente en el PT en el PT de Tocantins y será la candidata del PT a gobernador a la, a, a la gobernanza uh -huh. esta noticia tiene un valor simbólico Emiliano porque una cosa es aliarse a la ultraderecha con esta idea de que tenemos que eh, combatir el mal mayor entonces para esto hay un pragmatismo y vale todo otra cosa es integrarse a la derecha, ¿no? Ahora ya los personajes latifundiarios ya no son solamente aliados del PT, pero son miembros del PT. Y lo más raro es la reacción de los militantes del PT, porque no hay oposición, pero hay sí racionalización de que es necesario para evitar el mal, el mal mayor que sería siempre Bolsonaro. Entonces esto también es una noticia importante para sentir para dónde va el PT. Plinio, eh, un último tema que nos hace llegar también y que lo venimos hablando contigo en las sucesivas columnas eh, todas estas semanas, eh, la lucha de los pueblos indígenas allí en Brasil que sigue desarrollándose. Sí, ahí hay, hay dos notas importantes, se me llama. Primero, la lucha de los indígenas ¿no? Ahí del, del Xingu contra la mineradora canadiense Belazán uh -huh. que quiere abrir una, una, la mayor mina de extracción de oro en cielo abierto de Brasil sí. ¿no? y tienen para esto una concesión de 18 años ¿cuál es el problema? el problema es que están en el corazón del Xingu que es una región que ya está amenazada por la hidroeléctrica de Belo Monte, ¿no? Que capta 80% del agua del río Xingu. Entonces, bueno, esta lucha continúa, ya hablamos de ella la semana pasada, los indígenas continúan, ¿no? con la ocupación del escritorio de la Funai, que es la fundación que cuida de los indígenas en Brasil y con operaciones de bloqueo al aeropuerto, en fin, y de protestas en la ciudad de Altamira. Pero a eso se suma ahora el acampamiento Tierra Libre. ¿no? Mm. Es un acampamiento que hacen los indígenas en Brasilia para, digamos, defender sus derechos. Y el lema de este acampamiento es muy interesante. Es así, nuestro futuro no está a venta. La respuesta somos nosotros. qué es interesante, ¿no? Mm. Porque es un pueblo en lucha, Este acampamiento va a reunir 200 pueblos indígenas, porque Brasil no tiene todavía ¿no? una población indígena pequeña, pero muy diversificada, y que resiste. ¿no? Y, y la, la idea es discutir todos los ataques a los derechos constitucionales. ¿no? ¿No? Este acampamiento va a reunir más o menos mil indígenas y... Y van a ser, digamos, varios eventos en Brasilia contra, no, en protesta contra los legisladores, contra el Supremo Tribunal y contra el gobierno Lula, que lava la mano ¿no? de esta ofensiva muy fuerte del capital contra la Amazonía y contra los pueblos que viven en la Amazonía, que son las naciones indígenas. Nosotros ya, este es un tema que ya vuelve varias veces aquí a nuestra conversa, uh -huh. ¿por qué los indígenas son hoy día en Brasil ¿no? el segmento que lucha con más coraje y con más y más directamente contra el modelo económico brasileño? Plinio, nos quedamos, eh, o sea, cumplimos ya con los temas, no sé si hay algo más, en estos minutos que nos quedan para, para agregar de la, de la situación de Brasil. No, no, Emiliano. Yo creo que lo principal es esto. Muy bien. Te agradecemos entonces, como siempre, y con el compromiso de encontrarnos la semana que viene. Seguro que sí. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario, contigo. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Plinio Arruda Sampaio Junior desde San Pablo, desde Brasil. con el contacto de cada semana.